Euskal Música de y Ratia 100.8 FM.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 Jueves 31 de enero del 2013, último jueves de mes y último día de enero, cinco minutos que pasan de las 9 de la tarde y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Como cada jueves desde el pasado 20 de septiembre en esta segunda temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia, Aquí estamos para compartir contigo dos horas dedicadas a repasar novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, repasar las noticias más destacadas de la semana y hablar con los grupos que acaban de publicar disco o que comienzan en esto de la música. En el programa de hoy vamos a escuchar a Caótico, Las Valiun y Sudik, entre otros grupos, en la primera hora del programa. La segunda hora escucharemos la entrevista que realizó nuestro compañero Rulo de Irola Irratia, emisora de Bilbo, dentro de su programa Rock a todo trapo a la formación de Bilbo Cuatro Tragos, que acaba de publicar su segundo larga duración. Una banda que, por cierto, tuve la oportunidad de verles en directo el pasado sábado en el concierto-presentación del disco que realizaron más concretamente en la Sala Dink de Portugalete y para decir algo hay que decir algo bueno de esta banda, ya que tienen una buena puesta en escena además de la buena música que realiza. La verdad, no sabía nada de ellos, pero viéndoles el sábado en Portugalete en la Sala Dink Hay que decir que tengo una buena impresión de esta banda de cuatro tragos En la segunda hora del programa escucharemos esa entrevista Recordarte que Euskal Música también lo puedes escuchar el fin de semana En redifusión en diferido, tanto el sábado como el domingo Entre las siete y media y las nueve y media de la tarde-noche Así que dicho todo lo que vamos a hacer en, en el programa de hoy vamos a comenzar con caña, vamos a comenzar con fuerza con una banda que nos llega desde Agurain una banda que comenzó su andadura musical en el año 2000 y en el año 2001 editó su primer trabajo discográfico Solo jugamos si ganamos bajo el sello Discos Suicidas Tres años más tarde, en el 2004, llegaría su segundo larga duración Pólvora En el 2008, con el sello Vagabiga llegaría a su tercer trabajo discográfico muy tóxico y ahora lanzan con el título de Daños y perjuicios su nuevo trabajo, el cuarto trabajo discográfico. Hay que decir que al igual que que al igual que en todos los discos precedentes han tocado la puerta del músico Carlos Kerator para realizar la grabación en los estudios Rock Studios de Bilbo, al cual le profesan pues total confianza musical parece ser esta banda Disturbio porque como te comentaba anteriormente llevan ya bastantes años grabando los discos con este señor con el señor Carlos Creator lo que vamos a escuchar dentro de este suscu trabajo discográfico daños y Perjuicios, es más concretamente el cuarto corte del álbum el tema na hate sunchichu con música de disturbio con música de su último trabajo discográfico daños y Perjuicios, comenzamos el programa de hoy de eucar música en la sintonía de berriozar y Roia en la sintonía de 100.8 de la fm Pourquoi je suis un Cañeros y contundentes se regresan al panorama musical, esta formación de Agurain Disturbion. Con este cuarto trabajo discográfico, daños y perjuicios, y con 11 temas, como puedes comprobar lo dicho anteriormente, contundentes y cañeros, como este eh, tema titulado Napalhate, hate Chitun. Un cuarteto formado más concretamente por Edorta al bajo y las voces, por Eric a la guitarra y a los coros, Por Iñaki a la guitarra y a los coros y por ciga a la batería. Un cuarteto que regresan con este cuarto trabajo discográfico en los mismos derroteros y campos musicales utilizados en su anterior trabajo. Quizás podemos decir que igual Disturbio En este ya cuarto trabajo discográfico Haya encontrado la llave Para acceder a la melodía De las canciones que igual En sus primeros trabajos discográficos Pues eh, no las habían Encontrado pero parece que ahora sí que sí En este cuarto trabajo El disco yo creo más redondo De los cuatro que han sacado hasta el mercado El primero de ellos como te comentaba anteriormente Salió en el año 2001 Más concretamente con el sillo disco suicidas y ahora llegan con este Cuarto trabajo discográfico Vamos a escuchar otro de los temas incluidos Dentro de este álbum, nos vamos hasta el octavo corte Para saborear y disfrutar el tema Alerta, y es que con Disturbio Hay que estar muy alerta Pues ahí estaba sonando otro de los temas de esta formación Otro de los temas de la banda Disturbio Dentro de ese álbum Daños y Perjuicios El tema Alerta No nos vamos de Agurain Porque en Agurain también se juntaron En el año 2000 también Mira que coincidencias, coincidencias de la vida Otra de la formación Eh, importante de esa zona Una banda que hace un estilo diferente Hablamos de la banda Caótico Una banda que surge después de la Extinción de La banda Caos Etírico ya hay que decir que pues Esta formación tiene ya un montón de discos En el mercado eh, Te cuento, en el 2001 llegaría Su primer larga duración Mundo Caótico En el 2003 Rasca y Pierde En el 2005 llegaría el primer Directo, en el 2006 Destino Escrito, en el 2008 Adrenalina En el 2010 reacciona Y lo que vamos a escuchar está incluido dentro de su último trabajo Hablamos de un álbum, séptimo trabajo discográfico Llamado X, segundo trabajo en directo El anterior, como te comentaba anteriormente Salió en el año 2005 Y hay que decir que, bueno, esta formación grabó el directo Más concretamente en la Astenagushia de Bilbo En las fiestas de hace dos años Más concretamente el 24 de agosto del 2011 ...donde pues eh, la gente vibró con el sonido de caótico. Hay que decir también que eh, el audio ha corrido a cargo de la empresa TX... ...no así eh, ocurrió con su anterior directo, por lo tanto digamos que es un directo muy muy bueno con respecto a su anterior que lo dicho eh, nuevamente lo sacaron en el 2005. Centrándonos pues en este álbum en directo para conmemorar los 10 años de la formación Kaoticon vamos a escuchar uno de los temas, el tema titulado Paradisu Taberna, una, un tema que tiene la colaboración de Alex Sarduy de Exquisu y ahora de Gatibu, luego después de escuchar este tema te cuento algo bastante interesante, si eres fan Si eres seguidor de esta banda de Caótico Y ahora sí, no hace falta presentarle ¡Y le sales! It's not ese trabajo en directo que como te va, que como te comentaba anteriormente lo diré Se grabó el pasado 24 de agosto del 2011 en Bilbo, nada más y nada menos que en las fiestas, en plenas fiestas, en la Aste Nagusia. Ahí estaba uno de los temas, con colaboración el Paradisu Taberna, con la colaboración de Alex Sarduy, ex de la formación Esquisu y ahora componente de Gatibu. Paradisu Taberna, uno de los temas incluidos dentro de ese pedazo nuevo trabajo discográfico de esta banda de Caótico. Comentarte que dentro de poquito, dentro de poquito va a salir nuevo trabajo, ya que están en el estudio terminando lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio. Comentarte que el 23 de marzo, ya tenemos fecha, para la presentación aquí en Iruñería. Será en la Sala Totem de Atarrabia. Así que ya lo sabes, 23 de marzo en la Sala Totem de Atarrabia presentación del nuevo trabajo de Caótico que como te he dicho anteriormente aún están en el estudio terminándolo de grabar. Mientras tanto nos quedamos con este álbum en directo, conmemorando el décimo aniversario, ahí estaba el tema para Lee, Taberna, comentarte por supuesto que hubo un montón de colaboraciones encima del escenario en ese pedazo concierto de la Astenagushia de Bilbo, estaba Fernando de Reincidentes, estaba Juan Car de Boicot, estaba Alex de Gatibu Estaban también eh, Aitor de Lendacaris muertos. Y en el conciertazo que se dieron eh, te podías encontrar 28 temas. Son los 28 temas que se incluyen en el DVD, pero en el CD, como no pueden entrar tantos minutos, pues están 24 temas. Entre ellos, En el barrio de Latón, Destino Escrito, eh, Rico Reprimido, Mi mejor colega. En definitiva, los mejores temas de los 10 años de andadura musical de Caótico. Nos quedamos con otro de los temas... Nos quedamos con un tema doble El tema, mi mejor colega Y el gran chupinazo en directo Caótico ¡Yeey! ¡Hola bueno, y ahora nueva para los melancólicos! ¡El que fue mi mejor colega! ¡Sin decirme nada, se fue! ¡Tan solo una frase, opa! Por no escuchadme nos cerramos en se puede la paz de la tierra para nunca más volver. De la paz tierra Para nunca más volver Ahora se marchado, Ahora tiene que volver Él es la respuesta Dios el amanecer Díselo a la gente Que se entere de una vez Que por nuestra culpa Se fue Caótico con este álbum X Conmemorando su décimo aniversario Y vaya manera de conmemorarlo Con ese pedazo festival Con ese pedazo concierto Nada más y nada menos que en plenas fiestas De Bilbo En la Aste Nagusia Ahí es nada Ay, Claro que sí, es que, ricasco, claro que sí es que ricasco Para los caóticos Porque vaya pedazo de lujazo de disco que se sacaron En la Aste Nagusia de Bilbo Ahí estaban un tema doble Eh, mi mejor colega y el gran chupinazo seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía del 100.8 antes de recordarte, por supuesto, antes de terminar con Caótico, que ya están, lo dicho terminando las últimas historietas en el estudio de grabación y prontito tendremos nuevo trabajo discográfico y para presentarlo ya tenemos fecha, 23 de marzo en la sala Totem de Atarrabia, y de Agurain nos venimos para Iruña, nos venimos con el primer trabajo de una joven banda el primer trabajo de C pero a la izquierda. Pequeño como una hormiga en Estambul Como el círculo polar, como las ganas de mi voz Un no sin olas, una playa sin arena, una flor en un volcán Perdido, como un poeta en el g Como un poli en un gatete Una risa sin corazón Iluso, como un niño en navidades Como el primer amor Cometa sin dirección que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer larga duración, el primer trabajo discográfico para esta joven banda de iruña pa cero, para pero a la izquierda el álbum se hace llamar La Vela Muda esto que escuchas hasta el amanecer Buen tema, buen disco, el que se acaban De sacar de la manga esta formación El que se acaban de sacar de la manga eh, La formación eh, Cero a la izquierda Un trabajo discográfico que bueno Que ya lo han presentado eh, por Varios lugares de Euskal Herria Han estado más concretamente eh, Te cuento en el del Bar Roquefort, en la fiesta Presentación del disco, entre Viño En Vitoria, estuvieron también en la sala guardechea en el pub jazz De Alfaro, en la sala Hueque de Marcilla o en la sala El Bafle de Iruña, entre otros lugares. Comentarte que este primer trabajo discográfico eh, está producido grabado y mezclado por Iñaki Llanera. ya hay que comentar que este primer trabajo discográfico tiene las colaboraciones de Cuchi Romero y Eduardo Bea Montt, el Piñas de Marea, así como de Gabriel Gainza, aportando su guitarra y voz a lo que es el tema Mochila 21, un tema que es homenaje para esta formación Mochila 21. La gira del grupo pues eh, que contó con 10 primeras actuaciones por toda Navarra y como te comentaba anteriormente la esas inclusiones en Euskadi y la Rioja. Joven manda entre 16 y 19 años, cero a la izquierda y ahí estaba uno de los temas incluidos dentro de ese, su primer trabajo Hasta el amanecer. Otro de los temas y este un poquito más cañero es el sexto corte del álbum, el tema Cobarde. Píguel Mudo. Suena. Hijo, el perdedor Lugut, el mendigo Muerte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 de explicarte yo sería el primero en querer abrazarte Se ahogan nuestros pasos por cualquiera pega me paro despierto reviento y me vuelvo. Ya comprendas que lo hice por ti que vendía la vida se vuelva a sonreír que estás tortuga pretendera mi razón que estás siempre de las miras de tu corazón. mí no vale la pena, no quieras buscarme, porque no hay manera, no supe volver, y ahora se ha hecho tarde, no pienses en mí siempre fui un cobarde. No se me repiten tu sonrisa, así sí Sé que debería pedir perdón, tal vez Quizás puede que un día soñar, llorar, morir entre las sábanas Volver se hace imposible y te echo de más En este menos y no, y no Se me repiten tus sonrisas Quizás un día comprendas que lo por ti La vida te vuelva a sonreír Quizás siempre todo va Entender mirando el sol Quizás de las migas de Nueve temas frescos variados que tienen como base común el rock urbano referenciado en bandas nacionales como pueden ser Marea La Fuga y Barricada o pues eh, muchísimas otras bandas e influencias como pueden ser Bruce Springsteen, Nirvana o Metallica. Lo dicho, primer trabajo discográfico para esta joven banda para cero a la izquierda. El álbum se hace llamar más concretamente La Vela Muda Y aquí te puedes encontrar nueve temas, como te comentaba anteriormente, frescos, variados, temas lentitos, como el que hemos escuchado anteriormente hasta el amanecer, o temas cañeros, como el que hemos escuchado ahora mismito, cobarde. La Bela Muda, recuerda, ellos son cero a la izquierda, y seguimos aquí en Iruña, porque de cero a la izquierda nos vamos con una formación, una formación eh, de cuatro chicas que ya estuvieron por aquí, por Berriozario y Ratia, más concretamente dos de ellas, por el programa Euskal Música, para presentarnos este segundo larga duración, sí. Sí, sí, hablamos de ellas, hablamos de las Valium, que por cierto, ya han hecho varios conciertos de presentación, todos muy guapos, todos y llenando los bares, y esperemos que tengan mucho éxito en este segundo trabajo titulado ¿Qué le pasó? Vamos a escuchar si te parece uno de los temas del álbum, nos centramos en el primer corte, el tema Todos Somos PTT entiendo que aquí haya tanto paro, que aquí todos somos licenciados, y si se te jode el coche quieras mecánico y cuando lo enfermamos nos automedicamos en un accidente pobre que cabo mil personas de drogas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 Pues si tu tío y si su prima, el loro único que sé, quien dará mi cocina. Ay que estoy, yo del libro de Peter, tus zapatos tapadero, yo le digo a toda la gente. Tú. Así se abre lo que es el segundo trabajo discográfico para esta banda de chicas para las Valium. El libro amor. Todos somos PTT, vamos a hablar un poquito de la historia de la banda y es que esta formación pues se presentó por primera vez a finales del 2007 en lo que fue la quinta edición de la maratón musical de Artsaya con la anterior cantante María Yoldi ganando dos de los cuatro premios por votación del público. En el mes de mayo del 2008 es cuando María decide seguir por su cuenta y es entonces cuando el grupo se plantea endurecer su música dándole un aire un poquito más punk la actualidad, su formación tiene un aire poco convencional y divertido. Acompañada siempre, por supuesto, de Javi Creator de Besarte Pamplona eh, Han estado actuando en distintos lugares de Nafarroa Por ejemplo, en San Fermín, en la Jitolay En las fiestas de Suriáin En los carnavales a lesbes de Villafranca En la Sala Salla, en fiestas de Atarrabia villaba El Día Internacional contra la Violencia de Género en Burlata El Festival de Grupos Noveles en Estella Lizarra El Busto y en bares de Iruña Y comarca como el 35 World Stock Passandere o Sala Toten A principios del 2009... Se probó en formato plástico En ¿eh? uno de los temas En el CD popular Debesarte Pamplona En octubre de ese mismo año Llegó su primer CD que cuenta con 11 temas propios y ahora En el 2013, 4 años más tarde Editan su segundo trabajo discográfico Titulado más concretamente ¿Qué le pasó con temas tan buenos como este Que acabamos de escuchar? El tema que abre el álbum, el tema titulado Más concretamente mmm, eh, Todos somos PTT Vamos con otro de los temas y Incluidos dentro del álbum, recuerda que Las Valium las, como la componen Nerea al bajo y a las voces Violeta a la guitarra y a las voces eh, Guruchi a la guitarra y a los coros Y Leire a la batería y a las voces Y ahora sí que sí, nos vamos con el tema Una birra más, otro de los temas Incluidos dentro del segundo Larga duración de Las Valium ¡Bien! <risa> Gizte, si llega al final te voy a pedir Que no te olvides de sonreír suena la música que nos trae esta banda de Iruña, la música que nos trae Last valium con este su segundo larga duración que le pasó y con temas tan buenos como este que estamos terminando de escuchar una birra más Música Comentarte que el disco ya lo tienes en la calle, lo puedes encontrar en bares de Iruñerría y, por supuesto, en los conciertos que hagan estas cuatro chicas allá por donde vayan. Y es que ya ha comenzado la gira y han estado en varios bares de Iruñerría, el último hace unos días en el barrio de San Juan. Nosotros que seguimos dejamos atrás a la formación La Salión y nos vamos con el nuevo trabajo discográfico para la formación de Iparralde Sutic. Música idao aktu emen laguna misfaltada ditugu baina lurtu kodu zu oto egidasuka shu emsunesa su da eretikatu lotuko Ez azu su... Un de los temas alegres, uno de los temas divertidos, uno de los temas pegadizos que te puedes encontrar dentro de lo que es el segundo trabajo para esta banda de la Lapurdi, para esta banda de Iparral de Sutik. Banda que comenzó su andadura musical en el 2008 y en el 2010 editaron su primer larga duración Mukaki Spirit. Dos años más tarde regresan al panorama musical Con este, su segundo larga duración, Bulcha de Embalada, y con temas como este, Erridad. Una multibanda que, bueno, lo dicho Se forma en el 2008, comenzaron con Su eh, Space Mukaki En el 2006, así se llamaba Anteriormente la banda, y en el 2008, cuando se forma Ya en sí Sudik, deciden Que dos años más tarde, en el 2010 Tienen que entrar al estudio grabación Y editan su primer álbum Mukaki Spirit, y ahora en el 2013 Finales, 2012, primeros de este año 2013, acaban de publicar Este su segundo larga duración Mucha de embalada, un álbum realmente hay pleto de grandes temas, buenos temas como el que vamos el que acabamos de escuchar Errira o por ejemplo temas como Dancha Dancha, eh, temas como por ejemplo Sudur Gorrien Iraulcha o temas como Surebegietan, son temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta banda para Sutik. Otro de los temas también incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico es el tema que vamos a escuchar ahora Lordtuko Dugunam. Boutika Zepa Zone d'expression populaire Debout sur la table Europa junta costa jarrenetariko herria Lekuko dugularik hor historia Berez gizongu stiak berdinagira Baina horra horre nalde ez dira Gure berri emateko hor dira Telebista irratia izkuntza dantzak anduedo jantzia Horri etarik bat bederen orkez du ikusia Bye! ya yeah. obérada je te le fais en basse quand je' ou la belle arabia nos slogans traverse les mers et les frontières transp QHS hat quartiers disciplinaires ils s'écrivent sur les murs Se secra à la figure au parloir il se chuchote en secret dit ce murmur il transgresse les ordres et les consignes il méprise les uniformes et les insignes fracaires à leur logique impériale j'écris jamais mes à em péêter les corps focales les poèmes commence par Tahya dépé Tachouna, des têtes gueules Fait, nourri à la colère Culture des luttes, héritage révolutionnaire passeport indésirable, dialecte incontrôlable Shoot X, R et Dru toujours De plus sur la table Eriva Koitsa cia riva colta de uno la chiave ascoltaso nau cazzela fuche ammi chi la la perni sotto sarmo te lo tuo l'arte io suenni in pailia francia c'habil mi che un ajo che do inna suenna e Justizia, guk egin baginuen horren erdia, munduko herriek irekiko zuten begia, baina hor ditugu Frantzia eta Espainia. Espainia, Hipokresia, beti Esperado el regreso de esta formación de Iparralde, de la Purdy, esta banda, su con este nuevo álbum, en y con temas como este que estamos escuchando, Lortuko Dukuna, otro de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico. Y nosotros que seguimos compartiendo más música, música alegre, música divertida, música festiva porque nos vamos con Essian, un grupo de La Sacana formado en el 2006. Sus canciones son una mezcla de punk rock, hardcore melódico y ska. El toque más característico de esta banda es que utilizan dos voces principales, una femenina y una masculina. Las letras hablan tanto de reivindicaciones sociales y políticas como de sentimientos personales. Comentarte que desde los inicios hasta ahora ha habido cambios en la formación en lo que se refiere a las voces eh, femeninas, claro está. Ya que pues han pasado tres chicas, la última, la que está ya en este nuevo trabajo discográfico, suriñe Comentarte que el 22 de febrero presentarán su primer disco en directo. Y como tal, pues aquí, Euskal Música, el programa de todos los jueves de Berriozar y Ratia, Va a ser un programa especial de la banda un día antes de que salga el disco. Así que el 21 de febrero, jueves, repasaremos toda la trayectoria musical de la banda de ASEAN. Escucharemos eh, temas de sus discos, escucharemos temas en directo y escucharemos la entrevista que realizamos la temporada pasada con uno de los componentes de la banda con Fran para presentarnos que vino, que vino para presentarnos este su álbum titulado It's a Tick, último trabajo hasta la fecha para esta banda, pero recuerda 22 de febrero, nuevo disco a la venta de Esian en directo CD más de VD un álbum eh, grabado entre otros sitios el 14 de agosto en Guernica en sus fiestas, además se incluyen Pues eh, Imágenes de otros conciertos Y además una entrevista Interesante a la banda Así que ya lo sabes, 22 de febrero a la venta 21 de febrero jueves Programa especial aquí en Euskal Música En Berriozar y Ratia Nos quedamos con este último trabajo hasta la fecha decían Sian y Chetik a la espera De que saquen el álbum en directo Y nos quedamos con el tema Gure Gatic ¿Qué tema incluido dentro del nuevo trabajo discográfico para esta banda? Para Esian, desde la sacana nos llegan con este pedazo tema, Gureka Tikka. El álbum Itch -tike". Recuerda, 22 de febrero, nuevo trabajo a la venta en directo ¿cómo se va a llamar? Te lo digo, a Agortu Dirá Itchaka. Así es como se va a llamar el CDDVD en directo a sacar Esian el 22 de febrero. Y un día antes, el 21 de febrero, aquí en barrio y Ratia, en el programa de Euskal Música, un programón especial de ESEAN. Todos los discos, entrevista, eh, temas en directo, bueno, bueno, bueno, vaya lo que tenemos preparado para ti el 21 de febrero, un día antes de salir a la venta el nuevo trabajo de ESEAN. Nos vamos con otro de los temas que también nos podemos encontrar dentro de lo que es este álbum Itchetic, el tema más concretamente Iribarre, batekin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 decían sonando para tierra sintonía del 10.8 en la sintonía de berriozar y ratia como cada jueves en euca música y recuerda que si lo escuchas en fin de semana en redifusión en diferido estamos contigo entre las siete y, y las nueve y de la tardenoche dejamos a si y nos vamos con el grupo vizcaíno cuatro tragos que estuvo en el programa rock a todo trapo de ira y ratia que emiten en bilbo comarca a través del 107.5 de la fm presentando su segundo disco titulado otro beso de Judas el En directo tuvo lugar el pasado sábado 26 de enero en la Saladín De Portugalete y como te comentaba Al comienzo del programa yo estuve Allí y sensacional Un concierto increíble El de esta banda, no había escuchado nada De ellos pero me quedé ya eh, Solo con ver la puesta en escena Y esos pedazos de temas me quedé Anonadado Como se suele decir eh, Comentarte que también estuvieron acompañados También de otro grupo, también de de Bilbo Vómito de gato Esos también tienen su, su cañita eh, su, su estilo musical Lo dicho, que nos quedamos con la entrevista que realizó Nuestro compañero Rubio de Irola Irratia, por cierto un saludo para toda la peña De Vizcaya, para toda la peña De Bilbo, 107.5 de la fm Y lo dicho, nos quedamos con esa entrevista A cuatro tragos Y bueno, que tenemos a cuatro tragos por aquí esperando Eh, así que enseguida les vamos a dar paso Que han venido los cuatro Y yo creo que para empezar Pues vamos a, a pinchar el, el nuevo trabajo Otro beso de Judas Segundo disco para cuatro tragos Y bueno, que se abre con este tema eh, Con este tema que se titula De Postal Cines. A Cines, así suena el nuevo disco de Cuatro Tragos, por aquí tosiendo <coughs> Buenas tardes chicos, a Racha el León, Opa y Opa y Opa león. Bueno, eh, a ver, ¿qué es lo que <ríe> ¿qué es lo que estaba pasando? Venga, Eso. contarnos ya, para empezar para empezar así con buen humor ¿Qué, qué, qué es lo que estabais apreciando ahí con el disco? Que... Te decía por aquí alguno que... <ríe> que suena más lento el disco en... a, Acércate Pere al micro Ha sido una, una o sea, alucinación colectiva En tu programa suena más lento el disco que en el disco hacer no sé, es algo extraño, pero es verdad Bueno, igual tiene que ver con los efluidos no. <risa> no, de la noche, ¿no? Tendrá que ver, sí, con la velocidad bueno. mental de hoy no la de ayer Bueno, chicos, pues bienvenidos eh, Bienvenidos, a, además, a presentar nuevo disco Que era que era de lo que se trataba eh, y, y bueno, voy a pasar lista Porque igual todavía pues hay gente que, que nos conoce y tal Y tenemos a Tochu, Guitarra y Voz Gracias. Tienes que decir presente. Presente. Presente. ¿Presente? Tenemos a ah, a a, Barfi, a Indica, batería, a Baepeña. Tiki al bajo, pasado. Y Pere a la guitarra, <risas> guitarrista solista. Al aparato. Bueno, eh, pues no sé, igual para empezar un poquillo, como puede ser que todavía sí, haya ahí. gente despistada igual que, que no sabe de la existencia de de Cuatro Tragos. ...hacemos un pequeño así... ...resumen de lo que ha sido el grupo... ...porque a lo bobo lleváis ya como 6 o 7 años, ¿no? Pues sí... ...pero que lo cuente Indica... ...porque es que es muy... No, es? no, mejor, <risa> tocho, que tocho, boca, no, que lo cuente el tocho... ...o que lo cuente el ...porque es una rayada ya, venga, tocho... ...Perez tiene el don de la oratoria, ¿no? <risa> no, me parece que llevamos unos 6 años... ...yo creo que fue en 2005... ...cuando... ...pues esos son 7 pues casi para 8... finales de 2005... ...sí, sí, sí... ...no, llevamos 3 años y somos unas más... <risa> No, llevaremos unos seis años. Pues empezamos con el tema a finales de 2005, yo creo. Eh, nos metimos al estudio a grabar la primera maqueta y luego grabamos el Salta al Arceán, cuando fue? ¿en 2010? En eh, 2009, pero se, sí, salió en 2010. No, lo de siempre, que empieza a retrasar la historia y lo presentamos en abril o mayo de 2010, yo creo. Uh -huh. Y eso, hemos ido ocurriendo los temas nuevos poco a poco y... Y hasta que se ha podido hacer la historia. Ahora estamos a la espera, a ver si se puede sacar ya y presentamos eh, el mira, sábado que viene. Han pasado como como dos años desde Salta a Larcen. Sí, sí, un par de añitos. Un par de añitos que, bueno... Eh, El primer año, digamos, que lo habéis tenido movido tocando, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco hemos tocado... Menos de lo que os habéis Sí, sí, sí, bueno. Siempre se toca menos de lo que se quiere. Son rachas. Historias y tal, pero a ver, con este disco si tenemos más suerte. Y ahora llega Otro beso de Judas, con 11 temitas. No sé si tendríais seguro que tenéis más en la recámara, pero... No, esta vez no. Yo creo que no, ¿eh? No, hemos ido con lo que había. Sí, llevamos ya con tiempo trabajando en la SISO y... ...y no, la verdad que esta vez, ...a ver, por tener, sí, siempre tiene... ...Totspobre siempre tiene un montón de ideas... ...yo pero... por casa tener tengo, de todas formas... ...pues sí, teníamos dos o tres temas más... ...pero del de, de año Catapum, que los hemos ido... Ajá. ...descartando, incluso antes del anterior disco... ...sí... <risa> no, ya, ...ahora hemos ido con estos 11 temas... ...machacarlos bien y eso, y nada, y... ...y aquí está el resultado... ...supongo que habrá, bueno, de hecho... Hay un tema que yo creo que todo el mundo ya conoce que es en medio de la ovación porque sí. lo venís tocando desde pues eso, desde los tiempos de que salió Saltar Arcén, ¿no? Sí, nada más el sí, na ¿no? Nada más terminar de grabar el disco Saltar Arcén justo coincidió con el tema de del festival del de que se hizo y nos llamaron para tocar y tal y bueno decidimos preparar esta canción uh -huh. eh, ya te digo pues si si salió en abrir el disco casi casi no el concierto creo que fue en junio sí, fue el último ¿no? ¿sí? eh, pues, eh, año más o menos la hicimos ahí más o menos ahí repetito y tal y, y ahí empezamos con ella y, y pues sí <risa> tiene ya dos añitos esa canción sí. y encima la hemos tocado bastante en directo sí, y tal sí. cada vez que hemos tocado yo creo que la hemos tocado en directo es un tema que gusta mucho además ¿eh? sí parece que de principio funciona bastante bien y, y está guapo y el resultado uh -huh. ha quedado. Ha quedado muy bien, así que... Sí, a la gente parece que le gustó, la gente de, de los colectivos y todo esto, el tema animalista, pues estaban todos muy agradecidos por el rollo. Entonces, pues bueno, lo no, bueno, hemos seguido. Sí, el, al final ya lo hemos podido grabar decentemente. ¿Ha habido... o sea, ¿la habéis cambiado un poquito el tema o...? No, yo creo que no. Que está... creo que no, que no ha evolucionado en nada desde aquí, desde que leí tiempo. No, no, no, se ha quedado ahí. Vale. Y luego ya el resto de temas son... los habéis ido haciendo poco a poco, hay temas más recientes o más viejos o sí, siempre tengo... siempre pasa lo de siempre, ¿no? Que cuando vas a ir a grabar al final al poco de casi de ir a entrar, pues vas terminando así un par de trimitos y tal, pero vamos, que que sí, llevamos estos dos años más o menos trabajando en todos estos temas. A la vez que íbamos tocando y eso, pues íbamos ensayando y pues, yendo sacando sacando los poco a poco y eso y las canciones que tienen igual ya dos <coughs> años. Por eso sigue, sí es, sí. ¿eh? Sí. La, sí, más menos, no. lo, siempre, más o menos la mitad del disco si igual es un poco más posterior y luego al final te pones un poquito más pilas cuando ves que tienes que entrar a que quieres grabar ese entero disco y eso y, y tienes un tiempo para elaborarlas y para más secarlas un poquito y y estudio. Muy bien explicado. Es que es así. Res, y <risa> y bueno, respecto <risa> al primer disco y tal, eh, ahora que han pasado ya pues un par de años y eso, ¿qué qué balance hacéis de cómo ha funcionado, cómo eh, habéis han, se han vendido muchos discos? <risa> pues <risa> bueno, <risa> Eh, sí, bueno, algún discos y tal si sí venden, ¿no? Los conciertos y, y tal, ¿no? A los colegas Pero tampoco, sí. ahora ya sabemos cómo está el, el tema, ¿no? Y si encima pues, no tocas tanto como te gustaría, pues tampoco es fácil vender discos, ¿no? Pero bueno... Pero... Eh, ¿Cómo era la, la, pregunta, la, la pregunta exactamente? ¿Qué me habías preguntado? Sí, que... No, no pues eso es lo que te quiero decir, que igual no es tanto como habríamos esperado, ¿no? Pero bueno, este disco lo hemos sacado en principio con... Con un agente de Barcelona y tal que se supone que nos va a dar un poquito más de, de promoción y tal. Y entonces, pues hombre, igual es un punto más respecto al anterior, ¿no? De, uh -huh. Positivo. Pero bueno, a ver cómo funciona la cosa. Hombre, está Esperamos claro que, que... que el grupo irá creciendo, ¿no? Poco a poco. Eh, ¿Lo habréis notado vosotros también? Pues, sí, claro. Sacar... Hombre, ya con la maqueta, pues sobre todo a nivel local y tal pues hubo bastante gente que le gustó y tal sí, y está sí, pendiente sí. De vosotros. Con sí. el primer disco me imagino que también habréis notado que peña de fuera se ha interesado por el grupo. O... Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que este disco está más es más redondo, ¿no? Sobre todo en el tema de, de sonido, de sobre todo las guitarras y tal. Igual no estábamos demasiado convencidos con el sonido del disco anterior, aquí hemos conseguido más Más chicha con las guitarras sí. y tal, ¿no? Y más, también hemos ensamblado... También. Eso es. Hemos Luego, ensamblado más los temas. Los tocándolos. temas también. Es más participativo igual, porque hay dos o tres temas que instrumentalmente son de, de Pérez. Sí, enteros. bueno. Luego yo les he metido la letra y tal. Entonces hemos puesto un poquito más cada uno de, de nuestra parte. Uh -huh. O sea, que ahora el grupo es como, digamos, digamos, por decirlo así, más grupo en el sentido de que, que hay más... Sí, puede ser. Más participación igual, ¿no? Sí, sí, sí puede ser. El, la elaboración de los temas y eso, pero... Uh -huh. Pero sí, no estamos más... Hombre, ahora, como es lógico, estamos contentos con lo que hemos grabado, ¿no? Porque siempre suele pasar eso, ¿no? Nada no, más salir, pues estás contento. Eh, claro, claro. Estás... Y además bueno. yo creo que ha quedado el resultado decente. Vamos. Siempre sí. te queda la cosa de... Pues yo po podía haberlo hecho mejor, o podía siempre. haber tomado esto mejor, o... Siempre. Pero bueno, estamos yo contentos. Yo con la paranoia de que hay muchos conciertos en los que he cantado mucho mejor que, que la grabación del disco. ¿Seguro? Pero bueno, sí, segurísimo. ¿Sí? Sí. <ríe> bueno, claro, eso, es que eso ya depende de... Pues eso, del momento, ¿no? Claro. Sí, claro. Porque... ¿Cuántos días habéis estado en el estudio y eso? Es que se han Hostia, o sea, sea. ha alargado en... sido casi todo el verano, en lo okay. que es el espacio de tiempo. Luego íbamos... Una semana, luego por lo que sea, igual no podía el técnico, por tema de trabajo o lo que sea, no se podía, se iba la siguiente, la vez que al final en tiempo Respecto casi... Respecto a días, mmm, no sé... Sí, semanas, grabando, semana, grabando... No grabando, tres, grabando poco, no sé, siete, mucho, más. Más. siete días, grabando yo creo, con voces y todo ¿eh? sí, sí, luego el tema de la producción eso ha sido un poco más denso esta vez Sí No, donde la... ha, ha sido casi todo el verano, ¿no? Lo que sí, bueno, el tiempo, pero que al final cabra, pasan semanas y no haces nada, eso. ¿entiendes? ¿Habéis repetido sitio de sí, grabación? Sí, sí. sí, sí Alberto. Eh, Alberto, ahí, en, los bosón, ¿no? el, el el, el, en el antiguo campo de golf, ahí, en el antiguo golf, ¿qué se llama? <risa> sí, <risa> campo de golf. sí, sí, te, sí hablas, claro, te, hemos, te hemos entendido. Eh, eh, eh, eh, eh, en el y apaga, apaga el móvil ya de una vez. Sí, de Púselo ahí en el micro He dicho no me llames en directo, hijo de puta Sí, con, el, con Alberto y tal Y vean ahí estamos, sí. hemos grabado muy a gusto Tenemos, no sé Nos llevamos de puta madre sí. y eso, tenemos buena conexión Y, y bueno, conocer el sitio de la, de la anterior grabación pues también ayuda Me imagino, ¿no? Claro. Sí. ¿no? Aprendemos un montón con él, estamos a gusto De buen rollo y... Y eso, y la otra vez conseguimos que, que empezara a fumar y esta vez no lo había dejado todavía, <risa> dos años después. Y yo creo que fumaba. Así que no, fumaba. no había nada que arruinar. Ahora fuma más. Pero bueno, nada puta madre con él, es un tío cojonudo además. Ya lo llevabais todo... O sea, lo que son los temas, ¿lo llevabais bien más caos y bien esto? habéis sí, hecho bueno. alguna cosita ahí en el estudio, alguna siempre, improvisación? Siempre, ¿no? siempre se hace algo ahí, ¿no? Algo queda siempre al aire, estaba. Sí, pero, pero bueno, sí. los temas, lo que es la estructura estaban estaban ya básicamente igual algún arreglito de guitarra o tal que se nos ocurra ahí o que claro, claro, claro. el mismo Alberto nos proponía algún claro, consejo que claro, de, bueno, que te da, el tema te de, también, de, no, de no, no, el tema de coros, el por tema el de cumple, los coros no se insistió sí, sí, sí, esto... un montón él. ¿eh? Armonías. Pero eso no estaba. Que eso Pensaba, yo creo que ¿no? sí que se echaban falta en el otro disco meter un poco <ríe> más <ríe> de coros. No estaba, no estaba muy matizado los coros, pero bueno, ahí con las ideas que tenía él y eso y bueno, pues somos gracias a él ahora sí está matizado. Sí, hay más coros en el disco, bastantes más. Ajá. Y le da, no sé, le da otro rollo Le da más... Le da vidilla, más, más colegable Más, más vidilla Luego a la hora de llevarlo al directo Todo perfecto, ¿no? Vamos, te quiero decir sí, que sí. se puede... Sí, claro, sí, sí, sí no, hombre, tampoco hemos hecho... Ya, no, ya, ya En general no hay nada que... Hacer, ni sintetizadores que... eh, Ni, ni historias directo. raras Pero... O sea, sí. suena el disco Va a ser como va a sonar en directo Peor en directo, claro Pero, <risa> pero, pero en esa onda, ¿no? Sí, sí, joder sí. Mucho mejor y eh, grabar habéis grabado pues sí hab grabado por separado no sí eso se graba sí. por, por separado al final si sí, también se lo grabas todo juntos es un poco lo más liada Sí, es Igual es más ¿verdad? de grupos de punk ¿no? Digamos lo de grabar todos a la vez no, esas eh, cosas, ¿no? Se barajona pues posibilidad también uh -huh. Pero nos aconsejó Álvar, uy, álvaro Alberto que, que no, por el tema de que luego también A la hora de, cuando se tiene que limpiar Todas las pistas y demás, al estar todo junto Es, es más ligada para él y tal uh -huh. Y al final pues, nada, se hizo como se, como se tiene que hacer Vamos, se, ahora tengo usanza por separado y tal Cada uno, primero batería, luego bajo nueva, lo, Esa no es la antigua Se ha equivocado que Se ha equivocado Luego guitarras, tal, voces, coros y Y mezcla y tal, o sea... Ya. Eso, por, por cachos. Bueno, pues venga, vamos a, a coger un poquillo de aire. O, bueno, de aire o de, o de cerveza. Momento patrocinado, como decían los de... Y, y vamos a escuchar Acorralado, que bueno, esta canción la, la habéis puesto... De, digamos de adelanto y tal, los que estábamos ahí pendientes de, día A ver si ponéis algo ya, que queremos escuchar algo nuevo y tal Y pusisteis este tema acorralado que, que bueno, podía haber sido perfectamente el single, ¿no? Del disco Sí, bueno, en principio lo pusimos como, aunque sí, como, como single, single, single, como single adelanto y tal claro. sí. Lo que pasa es que, bueno, luego avanzaremos, hemos hecho el videoclip de otro tema y tal pero Efectivamente, bueno, sí, sí, luego lo comentamos Luego lo comentamos Que bueno, creo que este acorralado también, pues eso, va a así escuchar lo primero así nuevo de, de que iba a salir en el disco y dices, joder, un tema guapo bien sí, currado bien y, ahí y, tal, y, y muy chachi, o sea que vamos a escucharlo, es lo nuevo de Cuatro Tragos otro beso de Judas el título y esto acorralado acorralado se me rompen la cara vine a pelear la fecha encendida llegará Ya están tal? cuatro tragos. Aquí estamos presentando el nuevo disco Otro beso de Judas, disco que, que en este caso lleva lleva sello, digamos. Sí. ¿Cómo ha sido <risa> la Lleva sello, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eh, el eso... contacto y tal? Y oye, Todo de Tomorrow, bueno, os lo planteasteis eh, que si vamos, que si si era posible sacarlo con alguna discográfica. Te agradecemos el, el o... hacer eso, pero mm. Pero, bueno, hay otras fórmulas, ¿no?, que, que, por una discográfica, tal y como está el tema hoy en día, es imposible, ¿no?, pero hay otro, otras fórmulas. Vi, eh, viendo, o sea, viendo el resultado de, de Salta Larcén y tal, que sé sí que lo sacaste vosotros sí. y todo... Sí, sí. Mano a mano... Um, Eh, haciéndolo así está bien porque eres tu dueño de todo de todo el proceso ¿no? pero lo que pasa es que igual no, no llegas de otra manera no por ejemplo como pues si lo sacas con alguien ¿no? que, que esté metido en el rollo ¿no? como en claro. este caso es psm ¿no? que hemos llegado a un acuerdo con ellos de hacer los cdes eh, no pues pagando lo que es la fabricación de los CDs y tal pero luego ellos se encargan de hacer otro tipo de promoción ¿no? vía internet distribución. vía distribución en algunos puntos presentaciones en algunos es. en algunos F9, tal ¿no? Eso es, en Snack y en Elcar Me parece que es Y luego que es una discográfica independiente Entonces, en teoría, vamos a seguirse eh, vamos a seguir Siendo dueños de, de todo El disco y de, de lo que hagamos con él ¿Estáis contentos de, de conciertos y demás Con el anterior disco? Porque habéis podido salir un poquito fuera Si habéis salido Sí, ¿no? sí estuvimos sí, ¿no? en Madrid Está, En Madrid, Vallecas, Vallecas, Vallecas En Burgos eh, hemos podido estar hemos Zaragoza, En Zaragoza, Zaragoza, en, en, Zaragoza en sitios que nunca habíamos y mm -hmm. hasta ahora y joder pues de, de puta madre, a se puede decir tacos, ¿no? Sí, joder, <risa> hostia. Pi. Lo, luego te paso <risa> No, y eso y a ver, pues, oye, pues con esta a ver si también podemos <risa> no, si también podemos salir un fuera, que es lo que hay que ampliar. Sí, porque a ver, que hay, está está claro que tocar aquí pues mole y tal, ¿no? Estás en casa siempre arropado ¿no? Por los tuyos y tal, pero joder, eh, queremos estar ensañer de aquí, ¿no? O sea, poder y no puede salir eh, acribillar a la gente, aparte ¿no que ves? al final se si toca mucho aquí. Ahora pues eso, hemos tocado una temporada Pues, bueno, guay, bien, sin tocar y guay, la gente de Los Querrá ver, pero Si luego tocas mucho Al final aburres Es normal El fin es tocar lo menos posible Por aquí No por nada Sino salir <risa> fuera ¿Sabes? Claro, claro Y que también está bien Ver la reacción de, de gente que, que apenas te conoce ¿No? Sí Eso es ¿Cómo se lo toman los temas? El concierto y todo Que, que cuando habéis salido por ahí fuera Que os habéis encontrado Con sorpresas de peña Que hoy se conocían los temas Al dedillo y tal Que ha ido exclusivamente pero, pero, pero, a ver El tema de conocerse no, no Pero la verdad que sí Cuando estuvimos en Madrid La verdad que la cogías Hombre, habrá día. gente ¿No? Está todo que... el mundo borracho Sí Pero, pero pues, con casi todos los conciertos Te amo ¿no te jodes? Pues eso. No, en Madrid no. la verdad que la cogida de puta madre La eh, gente de Vallecas sí. cojonuda eh, Luego en Zaragoza cuando Son estuvimos majos por ahí. Cuando estuvimos en Zaragoza también nos trataban de puta madre sí. la verdad, Y muy bien la gente Y luego en, Bri en Burgos también Uh -huh. nos, bueno, nos ha pasado también. Nos ha pasado también que en algún sitio nos han dejado para el final <risa> y, <risa> y se ha ido medio pueblo entonces, <risa> se ha ido medio pueblo mi mejor, mejor, porque... sí, mejor. <risa> Y vosotros ahí aguantando, ¿no? A la Poli, ¿cuánto tocamos? 40 minutos. No, no llegó, ¿no? Juan, ¿qué llegó, poli? ¿Qué la poli. poli. <risa> apareció la poli apareció la poli, ¿por qué te crees que tuvimos que parar de tocar, tío? Ya no me acuerdo. ¿sí? ¿Eh? O sea, acabamos el concierto que, no, no, no. que el Sabino nos jodió el cable los y, y, y, sí, y, un <ríe> y tiró un cachi encima. Dice Me tiró un cache por la guitarra, pero muy bien, muy bien. Muy que, bien. No, que, no, que, que luego nos echaron el freno y fue porque venía había venido la poli. Mira, a ver, son cosas que se nos escapan A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Esos horarios... Pues Pregúntaselo es... el sábado que viene a los UBDG Es lo oye. que tiene, pero sí, sí si No nos es pasa bien Si estuvisteis cinco horas esperando para tocar, pues... No, bueno, no, jude Llegamos ahí a, la... a las 3 de la tarde Doce Y, bueno, pues eso A Ando... melopea que te puedes imaginar Eso sí, Nos, nos sí. pusimos a hacer versiones, hay ¿eh? que, que no habíamos tocado en la puta vida Nos trataron, ahí nos dieron una cena A ver, todo, va, muy bien, muy bien Sí No, chapo, chapo. La peña a los fanfars. Luego la gente, la gente de... De la noche también, la verdad que muy bien cuando consigo una el, vaca, una <risa> vaca, la que nah, una vaca, que también tocamos una <risa> vez a <risa> las 5 de la mañana y también pues era la posta, <risa> que en un camión aquel día. <risa> Llegábamos ahí, ¿no? Y llegamos ahí y vimos el animal ese ahí y... <risa> que llevaba asándose desde la noche anterior, colega, era era impresionante, pero para nosotros era un cadáver. Tema no no sé, de una mesa. Te acogen de puta madre, ¿no? Y al final eso eso mola también, joder. te tratan guay, te te dan bien de comer, te, te habituáis. Y, la Anestosa además es el segundo año que hemos ido Y la verdad es que con la gente allí no tenemos ninguna queja ni nada Ah, no, muy bien, muy bien Un saludo a la peña de La Anestosa también Para los colonios A al alcalde y todo ay, que no, sí, bueno, a, a ver si este año os toca ya algún festivalillo así un poquito ¿eh? Sería lo suyo, sería A ver Pero no. A ver los de PSM, a ver Pero es que el tema de no de siempre Entrar en festivales, eso es muy jodido Si no te lleva nadie y demás no, con, bueno, con bueno, Aparte de que hay 50.000 grupos, claro sí. Entonces, eso eso es. a no ser que muevas a mucha gente No, eso, no vas a pisar un festival es, o sea, es muy, muy muy difícil A no ser que pues, algún tema de, sí, sí. sea un tema de concurso y pues, bueno, así Tampoco llevar, me nada. fío mucho de los concursos pero pero es Porque es. todo va online, por votaciones sí. Y al final ganan los que tienen más colegas O los que marean más a la peña ¿eh? claro. Me estoy aburriendo de eso ya pues La hostia Es difícil, pero bueno, pues eso, a ver si sí, en fiestillas y todo eso, y de aquí abrimos la contratación, oye, todo el mundo que lo escuche, que lo llame. Sí, hombre, sí, vamos, eh. Eso supongo sea. que no faltarán, ¿no?, conciertos en eh, Santurchi, Cabiez, Festa... Bueno, no Valentín, te creas allá? que es tan fácil entrar a donde en el pueblo, igual es más difícil entrar en tu propio pueblo que, que en otros sitios. Sí, en, que en el tema apenas, de fiestas, además, no no se meten en teloneros, ahora mismo, apenas. Ya, pues, te no, un grupo así entonces... grande y dicen que toca solo y fuera, Está copado todo. ¿Será la crisis también, no? Bueno, mmm... Pues al final, si antes no pagaban a los grupos <risa> heteroneros Ahora, ahora tampoco si ya, ¿no? qué se diferencia? Ahora menos <risa> O sea, tampoco, ¿qué crisis? En la música siempre ha habido crisis Yo traigo, no sé, una frase eso De que sí, en la música siempre hay crisis O sea que... Y cuando hay crisis, más todavía uh, para, ya, para... Ya, ya ves que... Es jodido, es jodido he La gente no valora, no valora No valora mm. el trabajo de, de los grupos para nada Lo valoran Y ahora mismo Pues lo que comentaba hay antes que, Hay ¿no? gente que sí Hay gente que, que se le ocurra ¿No? Pues desde Claro que hay que entre el radio Como vosotros O O Igual eh, pueblos que están un poco más comprometidos ¿no? de, sí. con el rollo de, de la música, ¿no? pero en sí, general... Que, digamos que el público en general y tal, pues está un poquito... Vamos. Y está dormido también. A lo ¿no? ¿eh? suyo, la gente no se mueve ahora mismo, se mueven por, por ver a las bandas de siempre, que está de puta madre ir a verles, que se lo merecen y todo. Yo, tampoco, vamos, yo tampoco me muevo. ¿eh? Hay que... Pues yo así. cada vez menos también, es que es, es una cosa que nos afecta que a todos. Hay que reconocerlo. Que Entonces nadie se la juega por las bandas nuevas en general. Ni la industria ni la... Bueno, pues como... Ya hemos repasado. Pues estamos poniendo un poquito negros. ¿eh? Vamos a... Joder, vamos a... Vamos a animar un poquito. Ay, venga, va. Vamos a escuchar Ruta Suicida. Ay, <risa> joder, joven. Más negro todavía. No, <risa> Mira, es muy, muy bonita. ¿Vale, Ruta si Suicida, ya, que si es la tercera... ¿El acelerador? La no, tercera canción ver. del disco. Y... para ver si la, si la enchufo por aquí. ¿Vieron? En, en la otra orilla hoy en la otra orilla estas ruta es suicida en la orilla En la orilla es lo que viene a continuación ya que bien. Una cosilla ¿Hay algún tema así que, que os haya... Que le hayáis tenido que dar más vueltas y tal A la hora de, este de dejarlo... Este, este... Este que viene... Este no se ha costado Este dio problemas porque... Porque yo no tenía ni puta idea de cómo tocarlo O sea, así de claro sí. Eso para empezar Y luego ya no sé si... La idea era que sonara escacharrado ¿no? Pero claro, para hacerlo sonar escacharrado de manera consciente no es tan fácil, porque hay que... <risa> todo tiene su... ¿A, ¿A qué te refieres? ¿Todo, todo escacharrado? Cada pues uno es, su bola, queríamos hacer. Es una canción, pero... ¿no?, pues que tiene ese rollo de estos, ¿no?, que la batería es, es constante, ¿no?, pero el, el bajo va con él, pero las guitarras hacen... van un poco a su aire, ¿no?, marcando ritmos a contratiempo y tal, ¿no? Y eso parece fácil, pero no lo es. Una vez que empiezas a escuchar el tema y tal, no es no está no está fácil, pero al final, oye, conseguimos que sonara guay. Claro, sí, y, y, y la y vamos a escuchar enseguidita, eh, que además hay colaboración de uno. Sí, en este tema sí. Entiamente, el Xorcha. Peligro Martínez. El Eñaki también anda y, por ahí. Eh, y Eñaki, Eñaki. Mi jefe. <risa> <risa> <risa> que se me pegó, <risa> <mi> jefe. <risa> <risa> no, sí, sí, Eñaki también mete coros ahí al final del tema y tal. La verdad es que ha quedado Ha quedado un tema muy grande elegante señor. y fiestero, eh, está sí, bien señor, hombre, que la tónica general del disco, igual, eh, igual así en como más eh, rockero, más rock and rollero igual que el primero, sí. no sé cómo explicarme eh, Tiene igual, temas igual más, que si tiran por una línea más de rock, ¿no? Sí, yo creo clásico. que está, está más enfocado hacia ahí, pero no ha sido intencionado tampoco Lo saliendo, hacia, eso es, hacia dónde vamos o Es sea, decir, que sale porque sale así uh -huh. Es un poco bipolar, ¿no? Porque hay temas que son ahí cañeros ¿no? Y luego de repente pues está en la orilla O ya. Último Tren, que son temas más sí, puros Aún así yo puros, creo que ¿no? no pega tanto El cante la diferencia como podía pegar en el anterior De temas como Salta la arcena, trampa mortal Ya, bueno, ya, ajá. ya. Bueno, oye, pues así to todos todos contentos, quiero decir, que sí, sí. no creo que los que le gustara el primer disco bailean no una gran diferencia o digan, joder, cómo han cambiado, ¿no? Pues no, no, y luego es verdad que escuchas el disco y, y ves, ves reminiscencias de temas del disco anterior, ¿no? Por ejemplo, esta canción suena, tiene la onda de tal canción de la sí. otra, ¿no? Es una continuación, sí. vamos. Sí, siempre pasa, ¿no? parece Pero bien, bien, estamos a gusto. Bueno, pues venga, vamos a escuchar en en, okay. la, en la orilla, okay. que además es el tema, creo que el más largo del disco. Sí, seguro. Con casi seis minutos. <risa> sí, sí. sí. Es que 159. se parten todo, para que, para que, tiempo, que canten todos. Y este, vale, hay así. que escucharla con, con gusto, ¿no? Con, con feeling, con... Sí, es un tema elegante, la verdad es que ha quedado un tema sí. elegante, ¿no? Oye, Chorche estaría encantado, ¿no? De poder perfecto. colaborar sí, hombre, en este hombre. tema. Chorche contento. Sin problemas, encima tiene esa línea que le mola a él, ¿no? un poco estoniana, Barney, ¿no? Eso y ya con, con su bodia, pues la hace suya completamente, ¿no? En no, la, la orilla, ¿queréis comentar rock? algo acerca de la letra o así? Porque de eso no hemos hablado todavía, pero... Sobre, ¿Sobre la todo? letra, la letra es, digamos que habla un poco de una historia de, de un perdedor, de, de alguien de, de vida, digamos, baja, <risa> baja... <risa> Baja, pero vida, digamos el, el tema está, está enfocado hacia los ganadores y los perdedores hacia lo que es el triunfo y el fracaso, ¿no? Esa es una constante, o yo también como sí. explico, una constante un poco en las letras del grupo, ¿no? Sí. Puede ser, tampoco es que intencionado, sí. ¿eh? Pero ya es... te lo digo, pero, <risa> pero sí, es, es así sí. No, el tema de que la gente cuando está en lo más alto pues se olvida de quienes son y cuando están en, en lo más bajos cuando muchas veces son quienes quienes realmente son Efectivamente Se muestran tal como son, ¿no? Vamos a escucharlo, eh, poner atención, porque es el temón en la orilla. Música Desaprende a actuar Pero Hollywood Está tan lejos Que da miedo volar llegó me encontré Cuando gané Cuando gané Vivo solamente Cuando fracasé me quedando me ya no sé nada hecho también un videoclip eh, de, sí. de una canción en concreto, que porque habéis elegido este tema, que es el el eh, pervirtiéndote, ¿no? O, sí, sí, junto, junto, junto a, ti, junto a, pervirtiendo. a pervirtiendo. Entre paréntesis, pervirtiendo. Pervirtiendo. Sí. Porque nos parecía que era un tema divertido, directo y... Sí, fresco. Así, que puede llegar a la gente rápido. El single, que se dice? Vácilo. ¿no? Sí, uno, uno de los singles, sí. El primero podía uno, ser... Sí. Uno de tantos. No, o sea, <risa> primero fue, fue, ¿no? Era corralado y, bueno, pues este... Sí, se puede llamar el segundo single Con el videoclip Y nada Eso es Es bastante Pues eso es fresquito Una canción rapidita Así ligera y tal Ok Sí, al ser igual más corto, pues igual, sí, es una grabación ¿no? cortita y tal y bueno, sí, sin mal, hicimos esa nos y nos hemos andado con florituras. ¿eh? El videoclip ahora... tampoco es aquí muy ostentoso, o sea, sencillito todo y bien, pero muy no, pero... curioso, ahora estamos pues, contentos. Y... Yo creo que bien. da un poquito a la imagen de la actitud, el vacileo y todo, que con los medios que habéis hecho el videoclip y eso, pues está más que Joder, más está que logrado, ¿no? Pues ¿no? Nosotros muy contentos. Gracias a Sendoha Bilbao. Eso también. es un saludos de aquí porque el llevó ahí el material y nos hizo el... El cacho video videoclip, vamos. Y a el, el Sentinel, videoclip. por dejarnos el garito, sí, el y sí. tal. Iñaki ah, sí. Sentinel, sí, madre mía. Lo grabamos en el Sentinel ahí gracias no a La, La es verdad que es que se está aportando Iñaki se con está, todas las banderas. Se está aportando, bueno, que está... Vamos, si, si hubiese dos o tres como él, joder, en, en joder. nuestro entorno otro, otro gallo cantaría, rock. desde luego. Sí. Así que, bueno y eh, pues nada eh, escuchamos algún temilla más para que no se nos escape el tiempo que poner el, el que el video clip, clip, ¿no? clip, junto, Venga, a, ti, junto a ti junto a ti y luego entre en paréntesis pervirtiendo eso a ver qué pasa que había <risa> ¿Había con el título de la canción alguna no, duda? O no, nos parecía que era ¿no? que quedaba Eso bien. Lo, o... dice, lo dice lo en el estribillo y tal. Son y... las dos cosas que más se repiten en el estribillo, entonces pues hemos puesto a las, las dos, vamos. Aparte que... Pero hemos... viendo, junto a ti sonaba un poco feo. No, en lo que siempre las canciones eh, tienen el, el nombre... Eh... El nombre, ¿no? Que Coloquial. Es, eh, <risa> no eso, pero luego nosotros la, la llamamos... La, la, siete, ¿eh? la, llamamos pues eso. la primera palabra sí que se repite en la canción, pues la de no sé cuál, pues no sé cuál. Mm. Y pues era un poco el cachón ese por eso. Venga, vamos a escuchar Junto a Ti pervirtiendo Cuatro Tragos. Acabar yo petendo por los parajes de un edén En que la decepción es la compañera fiel Sembrando uno de Una vida siendo de resucitar viejo sueño la manera perfecta de caer me las suda si mi cuerpo no está que la función la bandera tira hacia donde anima por persiguiendo me este por dejar vamos a dejar lo que os abandonan y a ver a formas de Que florez de temporada en el desplegable central Si vives suficiente marcan otro ideal Por fin estaras de moda Te desbordarán la ilusión Tus minutos de gloria y su atención barrios, ¿ahí hay un guiño, un pequeño homenaje a Gris Perla? No, la verdad es que no, y si, si lo hayas sido sin querer, vamos, ¿por qué, <risa> ¿por qué el, lo dices? ¿En la melodía de la canción o algo? Eh, sí, lo, el riff ese del inicio del ah, tema. Ah, bueno, sí, vale, sí. Es eso la, no, suena un poco eso, corazón de, Al principio metal, dijimos <risa> por la decoración de metal, sí. pero no, la verdad Oye, es que pues, no, eh, no fue intencionado. Si Oye, eh. pues sí, sin querer, encantado, es mucho, porque Gris sí, sí. mola. Que sí, hombre, además son colegas. Sí, sí. sí. Bueno. sí, sí. No, vamos, pero no, no era intencionado para nada. No, la verdad es que no Bueno, pues que sirva de homenaje para Gris Perla es, es eso, claro es, que sí. La de Gris <risa> <risa> Ya va a ser esa para las conciertas Y ¿no? si la queréis escuchar, ya sabéis, os ser? metéis en la página de esa de Cam de Cuatro Tragos, ahí la tenis Se titula Buenos Barrios Si os, os pica la curiosidad pero en el en el cuatro, en el cuatro Tragos, otro beso de Judas y está todo Bueno chicos, eh, alguna cosita así más que comentar Antes de escuchar una última canción Pues no, nada más Que esperamos ver a toda la peña ahí El sábado que viene Eso Y es. que lo del disco Pues que nos disculpen Pero no es nuestro... No es nuestro problema, vamos, no no tenemos no la culpa a nosotros y en cuanto lo tengamos en la mano Se soluciona el tema, ¿pero? Eso es Sí, eso, y pues a la Peña sábado que viene Día 26 a las 9 En, el, en la sala DIN, que en Portugal te cae Correos Como Ahí estaremos, eh, Vómito de Gato Y luego nosotros con colaboraciones sorpresitas y demás y mucho mucho rock and roll no faltará no faltará hay, hay anuncio, que esté, que esté esta <risa> peña ahí que a buen día se dará todo eh. ahí <risa> está y eso en y la va. voz no se parece. bueno pues que, <risa> que el en 2013 sea un, un año, año ¿no? ¿no? bueno, bueno, para cuatro tragos que yo creo que no va a ser <risa> esperemos. Es pesar, esperemos a pesar de que las cosas están muy negras en todos los sentidos pues oye se, se va a acabar va. la crisis ya sí, sí, sí, ¿no? en el 2018 ¿Sí? Marianito Marianito, mamá, Marianito, viene Mariano, <risa> eres un hijoputa ¿eh? <risa> madre mía te ha, cesurado, pero te ha cesurado lo que acaba de bueno. decir bueno, ¿con qué tema nos despedimos? Eh, la ovación, por ejemplo no Vamos, grande, así que ahí. es un poquito single también y ella un clásico, ¿eh? Sí, es un clásico, la verdad es que sí La gente <risa> Nos hace por la calle ¿Eh? <risa> sí, pero... sí, pero es un clásico ya no. la, la peña se lo conoce y tal Y, y sí, Además, está bien para acabar La verdad es que siendo un tema así titaurino y tal Bueno, uh -huh. un poco en general sobre el tema de sí, sí. Animal sí, y de tal animal. Maltrato animal. Maltrato animal. Eh, Joder, que creo que es una canción de la que mucha gente puede tirar a la hora de pues eso, ¿no? De, de ilustrar musicalmente ese, ese tema, ¿no? También, o sea, claro, claro. Sí. ¿eh? Aparte que os ha quedado muy muy maja la canción. Sí. Bacán, sí, sí, ¿no? party, en medio de la ovación, con esto nos vamos, que es el número el número 6, ¿no? El número 6. Venga, tíos, es que ricasco, ricasco a ti y Rubio. A ti, Rubio y, y, y, tíos, pues nos vamos. Que venga, casco, gente. Un besao. <risa> Que terra sin poder, pero llegan unas sombras que le oprimen a partir de la tierra que le dio una per un día, pero no me morir. Es una cruel terrona que no entiende Que pasó. La Bueno, pues ahí estaba la entrevista que realizó nuestro compañero Rubio a la formación eh, Cuatro Tragos Para presentar ese segundo trabajo discográfico titulado Otro Beso de Judas Y nosotros que también nos vamos a tener que ir Ya que nos acercamos peligrosamente a las 11 de la noche Si nos escuchas en... Directo hoy jueves y si nos escuchas en fin de semana ya sabes que lo puedes hacer en redifusión Tanto el sábado como el domingo de 7 y media a 9 y media de la noche Hemos escuchado a Disturbio, a Caótico, a Cero a izquierda, a Las Valium, a Zutik y a Esiel Y esta casi última hora del programa hemos escuchado la entrevista a la formación cuatro tragos Lo dicho que nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves de 9 a 11 de la noche en esta sintonía En el 100.8 en Berriozar y Ratia en una nueva edición del programa Euskal Música Si estás en directo hoy jueves te quedas con la repetición del magazine Caiso Berriozar Con toda la información de Berriozar, la actualidad y entrevistas más que interesantes y si nos escuchas en fin de semana en Redifusión te quedas con la programación de Berriozar y Ratia. Lo dicho, nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 11 de la noche. Hasta entonces, agur, ha pasado bien.